Vamos a ver a Mario aquí, quien fue ponchado dos veces por Murata. Dos bolas y ningún strike. Frank Díaz de corredor en primera. Ya está listo el pitcher, Carlos Rojas. El envío para Lizón. Batazo largo para la derecha. La bola se va, se va, se va, se va. Y allá ...cuadrangular de Super Mario Lizón... ...de línea por el jardín derecho... ...y esto mis amigos se ha empatado... ...a cinco carreras... ...hasta la segunda Donis García... ...en primera queda Fran Díaz... ...corredores en segunda y primera... ...solamente hay un out cuando aquí viene otra vez... ...Super Mario Lizón al home play... ...Mario la sacó por el Rayfield en el sexto... ...para empatar a cinco... ...público magallanero aquí en el oriente... ...magallanero le pide honrón a Lizón... ...preparado el pitcher... ...otro lanzamiento... Le tira Lisón, va un batazo largo al centro, da la espalda a Gorky, la bola se va, se va, se va, se va, se va. Y... Allá va el segundo golrond del juego para Super. Lizón, se va arriba el Magallanes, 8 carreras por 5. ¿Qué tabla García? Sí, señor, por todo el jardín central. 3 y nada la cuenta aquí para el bateador de turno, Mario Lison. El zurdo Alex Herrera en el box. El envío, batazo enorme por la izquierda. Y allá va. del juego para Super Mario Lizón, Magallanes 10 Caribe 5 junto a Richard Hidalgo, los que lo han hecho en round robin por el Magallanes qué bárbaro, tres jonrones para Super Mario Lizón